Thank you. ga suekin la ruebita masaespán espaoyan y racha hola muy buenas tardes a todos y todas estamos aquí otra vez en el programa espaloyán y bueno pues hoy venimos con otro otro tema eh, más centrado en nuestra actualidad de bilbao de nuestra ciudad y bueno le, para ello tenemos un, un invitado se trata de lo que ha ocurrido hace escasas semanas el incendio que ha, ha ocurrido en el barrio bilbaino de zorroza con resultado de cuatro miembros de una familia eh, fallecidas dos de ellas menores de edad, y parte de numerosos heridos y daños en las viviendas. Para analizar esta situación, hemos querido entrevistar un miembro de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Zorroza, Piru, Eh, ante todo agradecer a Piru que se haya acercado a la 97.0 a hablar sobre este tema y enfocarlo en el, el contexto que que ocurre en Bilbao a nivel municipal y bueno vamos a tratar de diferentes temas pero lo primero es agradecerle que haya venido y empezar con lo que ha pasado en la landa una situación que la asociación de vecinos se lleva eh, muchos años denunciando eh, Buenas tardes, eh, Piru. Caixo, buenas tardes. Eh, nos explicas un poco qué es lo que ha ocurrido así, a grosso modo. Ya sabemos que eh, tanto tú como otras personas del barrio veis, ya lleváis bastante tiempo hablando con los, los medios, pero si nos puedes hacer un poco un resumen de, de esta desgracia que ha pasado en, en el barrio de, de Zorroza. Sí, eh, como decías sí, y como estábamos hablando a micrófono cerrado, como parece ser que tenemos tiempo, Me voy a permitir hacer un poco de historia de esto. Eh, digo por contextualizar, más que nada, ¿no? Porque se dicen muchas cosas y desde dist distintas instancias de manera interesada, pensamos nosotros, ¿no? Bueno, decir que el problema de lo que popularmente conocemos por la lambda en el barrio de Zorroza eh, se viene arrastrando, pues, eh, desde los años 80, cuando menos, Ya entonces en los años 80 eclosionó de la peor manera posible eh, un problema convivencial eh, con pautas conductuales de determinados colectivos que pusieron en jaque al barrio y tuvo que, que frenar a toda costa porque la cosa se iba de las manos. De aquella de aquella pelea entre comillas eh, sacamos la conclusión de que mm, la lambda Era una zona que eh, se había dejado completamente por parte institucional, en este caso municipal, eh, y a través de todos estos años lo que hemos podido ir constatando es que eso se ha convertido en un gueto. ¿no? Pero eh, recalcar esto, recalcar que o sea que el problema no viene ni de ayer ni de antes de ayer. Eh, la ecuación es siempre la misma, sabemos que toda zona degradada urbanísticamente al final termina convirtiéndose en una zona degradada socialmente, al final terminacretizándose y esto es lo que ha sucedido en la, en la zona de la lambda ¿no? eh, entonces eh, nos hemos encontrado con el peor escenario posible todo esto para aclarar que, que bueno pues que como decía antes se dicen muchas cosas pero eh, hay que hacer historia y eso es lo que es recalcable lo que es objetivable y lo que es real todo lo demás bueno pues son cortinas de humo para no reconocer que por parte de quien corresponde no se han hecho las actuaciones pertinentes que tenían que haberse eh, acometido y todo esto como digo, el peor escenario posible, lo que más duele es que avisado, ha avisado ha eh, durante toda esta durante todos estos años, durante estos 30 años diciendo que lo que lo que estaba sucediendo ahí la problemática que había, tanto como decimos antes a nivel urbanístico pero también a nivel convivencial, lo que ha estado irradiando es al barrio en, en mala calidad de vida para los habitantes de esa zona y en el conjunto de, del barrio de Zorroza, y que bueno, pues ahora lo que vemos es que hay mucho balón fuera, ¿no? Hay mucho balón fuera y al final eh, parece ser que de lo que se trata es de no reconocer hechos que son completamente objetivos. Y además, o sea, de una manera, eh, pues bueno, no reconocerlo de una manera, pues, Eh, bastante absurda, ¿no?, en el sentido de que parece que alguien se da por aludido personalmente cuando eh, el problema eh, no es tanto personal que igual también, sino más que nada entendemos nosotros que institucional, porque por ahí han pasado muchas corporaciones. Y te refieres un poco a las declaraciones del, del alcalde en el sentido que se ha tomado como algo, una afrenta personal, como si, eh, digamos, la oposición, el movimiento adicional estuviese contra él, ¿no? Las declaraciones han sido demasiado, mmm un eh, poco objetivables por decirlo de alguna manera no a eso te refieres un poco Sí, eh, nosotros pensamos que o sea en principio eh, como he dicho antes eh, a nivel personal aparte de que en estos en estas cuestiones eh, tendrá que estar por encima pues eh, el tema más que más, más institucional no eh, y al final eh, como decía eh, por ahí ha pasado diversas corporaciones municipales eh, que yo me acuerdo de, o sea cuando estos problemas hasta gorordo hasta a hasta Vazcuna, hasta Bareso, digo que no es un problema que eh, se haya creado con esta corporación municipal. Entonces, como institución, como institución el ayuntamiento algo tendría que decir, pero como institución, no como el alcalde tal o cual. Y si ni eso se quiere admitir, pues me parece a mí que si de lo que se trata es de poner la carga en, en el movimiento final que vuelvo a repetir lleva denunciando esto 30 años pues bueno pues nos encontramos en una situación que la verdad es que no consideramos que sea la correcta por decirlo de una manera suave en claro en este momento se plantea eh, deben de, por lo que he podido también eh, oír un poco es que en el momento ve final lo que pide es diciendo bueno esto está pasando habrá que poner las medidas para que no vuelva a ocurrir o sea eh, aparte de declaraciones de digamos de Eh, digamos, de defender mi gran gobierno municipal de este momento, como bien dices, esto no es una cosa de, de ahora, sino que lleva mucho tiempo pasando, entonces decir, bueno, ¿cuáles son las soluciones? No? Eh, es eh, ¿Veis mucha falta de voluntad política de decir, bueno, pues vale, esto ha pasado? Eh, tenemos que recordar también, antes hemos comentado, que hace, en, en diciembre de 2016, hubo también eh, un atropellamiento en, el, las, en, en las vías del tren, que se está viendo también que se sotorren esas vías, con resultado de una persona también dos las dos fallecieron eh, qué es lo que cómo veis que el gobierno municipal eh, solo plantea digamos de cara digamos de cara digamos a la prensa digamos de, de escaparate no y no no pone no pone no sí. Dos cuestiones para aclararlo, ¿no? por terminar un poco con el tema, bueno, por terminar o por, por fijar un poco el tema sobre lo de la lambda, ¿no? Si es verdad que eh a raíz de, de cosas de año y medio, dos años de el intento de violación y agresión a una mujer en esa zona, eh, que se hizo una manifestación bastante bastante grande en el barrio, a raíz de eso una vez más le dijimos le dijimos al ayuntamiento que tomase medidas ¿no? que tomase medidas en esa zona porque o sea la cuestión se estaba convirtiendo en insostenible ¿no? entonces a partir de ahí entramos en una serie de conversaciones eh, nosotros planteamos una serie de propuestas entendíamos que tenían que estar eh, varias áreas municipales implicadas que podrían ser pues bueno urbanismo eh, seguridad ciudadana Eh, bueno, la limpieza, en fin, toda una serie eh, de acción social, en fin, toda una serie de, de áreas que entendíamos que, que tenían que participar de esa regeneración integral, por lo menos hasta que el proyecto eh, Punta Zorroza eh, se haga una realidad, pero eh, Punta Zorroza, que como todos sabemos, sería la última el último gran proyecto que tiene Bilbao, zona de expansión en, ese, en esa zona, Bueno, pues eso está por definir todavía, por lo menos en cuanto a fechas y en cuanto a recorrido, ¿no? Está lo de Zorroza sin terminar, en fin. Entonces, nosotros lo que decíamos es que, bueno, mientras tanto, porque claro, entendemos, todo el, todo el mundo entiende que cuando el proyecto Punta Zorroza se desarrolle, toda la zona de la londa desaparecerá, pero como no hay plazos eh, marcados para cuándo va a ser eso, entonces nosotros lo que decíamos es que había que hacer una, una, una actuación integral en esa zona Eh, ...y eso pasaba por el planteamiento que hacíamos y por las áreas implicadas, ¿no? Bueno, entonces, si sí es verdad que el ayuntamiento de esta corporación empezó a trabajar... Eh, ...con unos ritmos, a nuestro modo de ver, bastante, bastante relajados... Eh, ...sí que hicieron algún tipo de actuación... Y, a, ...e incluso ahora mismo, eh, cuando se ha dado eh, las muertes de estas cuatro personas... ...y el incendio de esta casa... Pues sí que incluso nos habían planteado en una reunión hacía poco, pocos días antes eh, representantes de la asociación con la alcaldía y tal de que bueno de que se estaban dando los pasos eh, que todos sabemos que son largos en los procesos eh, eh, pues bueno jurídicos y, y burocráticos en cuanto a, al desalojo de la gente de esas viviendas que eh, nosotros entendemos que es infravivienda de las condiciones en las que están viviendo, etcétera, etcétera. Eh, tendrían que hacer expropiaciones, tendrían que enterarse a ver quiénes son inquilinos, quienes son propietarios, etcétera, etcétera. Pero, de cualquier manera, eso no puede ser justificación para decir que, eh, o, para, o, o para tratar de echar por tierra todo lo que anteriormente he dicho, de que el tema viene de muchísimos años, que haya coincidido en el tiempo, que bien, que el ayuntamiento ahora mismo estuviese eh, haciendo, dando unos pasos Pues eh, lo que podemos decir es que desgracia desgraciadamente con una perspectiva histórica se llega tarde no en el no en el momento concreto de ahora de los meses y tal las cosas hay que ponerlas en su justo contexto y el contexto que a nosotros nos preocupa y el histórico es este el que, el, eh, eh, el que comentaba antes ¿no? que esto no viene ni de seis meses ni de un año ni de esta corporación municipal. Eso por aclarar un poco, porque, claro, es muy fácil aquí o querer liar. Pero, o sea, para nosotros, como decías antes, eso es lo objetivable. O sea, los años, años y años, más allá de, de momentos concretos y actuaciones puntuales. Al final, el contexto general es el que es y nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado. Y hoy es el día de que salieron eh, eh, la, la corporación municipal o el, o el equipo de gobierno salió diciendo que van a seguir... ...trabajando lo que ya estaban haciendo... ...y nosotros eso sabemos... ...y bien, y nos parece bien... ...y hablan de finales de año... ...bien, y que tienen que... ...que las cosas no son fáciles... ...que también sabemos cómo funciona... ...como decía antes la burocracia... ...y cómo funcionan este tipo de procesos... ...de expropiación, etcétera, etcétera... ...de regulación de quién es inquilino... ...quién es propietario... ...de justiprecios, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero es que de aquí... ...a finales de año... ...pues quedan como cinco o seis meses... Y, por ejemplo, el bloque de camino Arsenal número uno está en unas condiciones que yo personalmente estoy cruzando los dedos para que no tengamos ningún problema de aquí a cuando al final se termine el proceso. Porque al final el proceso está iniciado, pero es que hay gente en ese bloque que sigue viviendo. Como también se había iniciado el proceso, pero es que el incendio se dio y las cuatro muertas están ahí. Entonces, o sea, digo esto por fijar un poco eh, y por aclarar un poco. Y además, o sea, eh, la oportunidad que me habéis, que nos habéis dado en este caso con este tipo de programa de tranquilidad y tal, que no es el, el off the record de una entrevista en la calle que tienes que hablar a toda la leche y tal y no sé qué, o sea sino de fijar las cosas y tal. ¿no? Y de fijarlas, más que nada, no para, para la opinión pública en general, pero si el ayuntamiento lo escucha, para que quede claro por dónde va el tema. Sí. O sea que ni nadie se echa al monte ni nadie eh, se ha salido de madre sino simplemente eh, parece que lo que estoy exponiendo es una cosa de lo más normal o sea no es ninguna cosa de que aquí se quiera hacer la cama a nadie ni, le, eh, ni nada por el estilo eso, eso en al, eso en cuanto al tema de, de, de la landa que hilándolo palabras de palabras de, del alcalde cuando se planteó el tema de feB y cuando se planteó la moción, Eh, yo creo que las palabras fueron que había una deuda histórica con el barrio de Zorroza. Pues eh, yo recogiendo el tema de la deuda histórica que hay con el barrio de Zorroza en cuanto al tema de FB, diría lo mismo con el tema de la Londra. Es la misma deuda histórica. Son dos contextos distintos, pero la misma deuda histórica. Porque eh, otra cosa, otros 35, otros 40 años reivindicando que esos pasos a nivel no tienen por qué estar ahí. Y no tienen por qué estar ahí, porque es que además, o sea, es que eh, ya no es una cuestión de vimes o directes, es una cuestión de sentido común. Entonces, si apelamos al sentido común, pues no hay nada más que decir, sino simplemente ponerse en marcha. Al ayuntamiento, nosotros entendiendo, entendiendo perfectamente que el ayuntamiento no era parte, eh, la parte decisiva del tema de desaterramiento de fb lo único que le hemos estado diciendo durante todos estos años al ayuntamiento, y cuando digo al ayuntamiento digo como institución, es que tenía que liderar, es que tenía que coger esa reivindicación vecinal y llevarla a las instancias donde tendrían que decidir qué hacer con esos pasos a nivel que, como no puede ser otra manera, de a y mantener la estación. Entonces, también, para fijar, porque, claro, también nos liamos, es muy fácil decir, no, el ayuntamiento es que no puede, el no es competencia del ayuntamiento ya, pero es que nosotros entendemos desde el momento vecinal, y esto desde el momento vecinal en su conjunto, no solamente de Zogoza, que eh, el ayuntamiento eh, en este caso el de Bilbao como institución más cercana a la a la ciudadanía de esta ciudad o de esta villa es el que tiene que recoger las reivindicaciones y si no propiamente puede desarrollarlas o, o hacerlas efectivas el, eh, el ayuntamiento como institución tendrá que hacer la representación de los vecinos, Y si tiene que ir al gobierno vasco, tendrá que ir al gobierno vasco. Si tiene que ir a las juntas generales o a la diputación, tendrá que ir a las juntas generales o a la diputación. Y si tiene que ir al gobierno estatal, tendrá que hacer eso. en representación de los vecinos y vecinas de Bilbao, en este caso de los de Zagoza, concretamente. Y eso no es ninguna salida de tono tampoco, es que eso es así o debería de ser así. independientemente de que el movimiento de final tenga la suficiente capacidad como para también personarse en el Congreso de los Diputados en Madrid, En, las, en, en todo tipo de instituciones. Pero es que qué menos que el gobierno municipal la representación de los bilvainos y bilvainas haga suya de una u otra manera reivindicación. Porque claro, lo más fácil es decir no, es que el ayuntamiento no es competencia. Claro, ni es competencia del ayuntamiento, ni es competencia de las juntas generales, ni es competencia de la diputación, ni es competencia del gobierno vasco porque las transferencias no están pasadas y al final... Eh, Si llegamos a Madrid, igual no es ni competencia del Ministerio de Fomento, porque igual es FEDE que ahora se ha fusionado con Renfe y se ha convertido en ADIF. Y al final, bueno, pues la cuestión es que eh, para tirar balones fuera, todos sabemos tirar balones fuera. Pero también, esto es constatables 40 años de reivindicación, eso supone una distorsión para el barrio del copón de la baraja a todos los niveles, a nivel de seguridad... A nivel de, de tráfico rodado, a nivel de ruidos, en fin, a nivel de distorsión, incluso el propio transporte público de Bilbo Bus se ve afectado por el tema de, de, de que están las barreras arriba o abajo eh, porque no se cumplen los horarios, ahí eh, llega el el 85, el 18 y el 88, que son eh, líneas de, de Bilbo Bus, en fin, o sea un cúmulo de despropósitos. Un cúmulo de despropósitos en general para el barrio y, y todo esto, o sea, el barrio lo vive pues de una manera pues muy muy sentida, por decir, una palabra eh, palabras sobres, ¿no? O sea, cuando uno con indignación pues porque la, la, la idea que se ha metido en la cabeza del personal es que bueno, pues que eh, Zogosa está completamente olvidado, que nadie hace caso de nada, que todos y luego es que además eh, por andar un poco más, por andar un poco más, la experiencia que nos dice nosotros Siempre decimos, o sea, que la gente que llega o que se acerca al momento de final y que viene... Oye, pero es que esto hay que solucionarlo y tal, y no sé qué. Decimos, por experiencia, vamos a ver, vamos a ver, tranquilidad, porque sabemos cómo van las cosas y tal. ¿Qué voy a contar yo aquí? ¿Qué voy a contar? Que para conseguir un instituto en el barrio tardamos 40 años. Un instituto de secundaria. Que para que hayan cubierto el frontón, que estos días han acabado de cubrirlo que todavía no lo han inaugurado... ...y estamos esperando a que alguien... ...seguirme a inaugurarlo definitivamente... ...se haya tardado 30 años... ...o sea, seguimos... ...entonces... Eh, ...¿qué percepción... ...pretenden que tenga el barrio... ...sobre todo este tipo de cosas... ...y sobre todo este tipo de situaciones? ...o sea, yo no sé... Eh, ...habría que hacer un ejercicio de autocrítica... ...cuando menos... ...que a nosotros no nos duelen prendas... ...al fin y al cabo... Mmm, Si nos equivocamos somos seres humanos y nos podemos equivocar como cualquier otro en apreciaciones o lo que sea y si tenemos que reconocerlo lo que conocemos pero es que eh, por la parte por la parte que, que, que tiene que sustentar este tipo de cosas y que en cierto modo tiene determinadas responsabilidades contraídas porque no olvidemos no olvidemos que los cargos públicos si sí es verdad que están elegidos pero eh, eh, se supone se supone lo que pasa es que yo creo que esto se ha perdido y se ha perdido mucho de que eh, cualquier cargo público tendría que estar tendría que tener interiorizado que está elegido pero está elegido fundamentalmente para servir y en todo caso si tiene que mandar algo tendrá que mandar obedeciendo si no mal vamos si tenemos un sentido de la democracia en el que llevo y soy el que ordeno y mando pues Pero bueno no sé si eso es tiene que ver un poco también digamos con las últimas maneras de digamos de, de gobierno municipal en el que era todo personalismo un poco esa situación de cambio de De, de la, digamos, del, del la, el político municipal a la orden de, de la ciudadanía, ¿no? Lo que has comentado un poco a nivel de que la institución también representa a, a la ciudadanía en otros órganos a la hora de, digamos, acometer obras eh, o, digamos, actividades o... Que, que por cierto que sí que si sí con o sea, instituciones tanto públicas como privadas, que también si sí lo hace a nivel cultural con, con grandes conciertos, con con otros tipo de, de actividades, sí que sí que lo hace y dentro de poco también lo, lo veremos también en un barrio que está gentrificado, que eso es otra sería otro tema para sí, nos hablar. Sí, estás hablando de San Fran, claro. Eso es. Entonces, claro. Ya, ya, nos ha entonces, no sé, va a todo. Sí. Entonces, obviamente eh, claro, en ese sentido sí que sí que hay, digamos una apuesta muy importante y se, y se habla con todo el mundo. En este caso, Torrozan queda eh ...digamos, es como el gran extra radio de, de la ciudad... ...y, y bueno, pues donde, donde el turismo no, no va a pasar ni nada... ...y nada no es, no es muy importante. Yo quería remarcar un par de un par de temas que has, que has tocado. Uno tiene que ver con la, el tema de la situación de... ...digamos, de la ciudadanía, de la, de la gente que vive en Zorroza... ...después de todo esto, ¿no? Eh, 2016, eh, dos personas, eh, dos mujeres atropelladas... ...en las vías del tren una familia eh, muestra un incendio en el ambiente en zorro eh, digamos eh, la gente en general desde, de, de perspectiva ambiente desde de, digamos donde cómo lo como como lo vives está digamos más enfadada eh, a, o crees que bueno que esto ¿cómo, ¿Cómo se ha vivido, digamos, a nivel un poco social en, en el barrio todo esto? Yo creo, que, yo creo que desde hace muchos años, lo que, lo que digo, yo creo que está instalada una especie de, de sentimiento, concretamente zorroza, pero que no solamente a la zorroza, ¿eh? porque a mí por lo que me toca, y que lo que te decía antes a, a, a micrófono cerrado, yo soy vocal de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones, Y yo en Zorroza suelo decir algunas veces, cuando dice joder, es que Zorroza es el barrio eh, más eh, castigado, más eh, desprotegido, eh, más dejado de la mano de Dios y tal. Eh, incluso la gente de Zorroza, de mi propia asociación, la, la tengo que decir, bueno, bueno, tranquilos, que eso no solamente pasa en Zorroza. ¿no? Digo por lo que me toca en ese sentido, no porque hay otras zonas y otros barrios que también tienen, en cierto modo, también esa, esa sensación, esa percepción. ¿no? Pero si es verdad que zorroza por unas cosas o por otras, o sea, concretamente por estar muy alejado de, del centro, eh, por la de, al final para venir aquí al centro tienes que coger el transporte público, o tienes que coger el coche, o tienes que venir andando, en fin, como quieras, pero sí que hay una distancia que igual no, en otros barrios, en una ciudad como Bilbao, no se da o no se siente tanto, eh, se ha creado una históricamente una sensación como más de pueblo que, que propiamente de barrio, eh incluso no sé, siempre ha habido ahora yo creo que menos, no esa apreciación menos, pero eh siempre ha estado el tema de Joder, si no es, ¿y por qué no la desanesión y tal, ¿no? Que es un planteamiento un tanto irreal y tal, ¿no? pero, bueno, pero con ese sentimiento y tal, ¿no? Entonces, eh dicho eso, eh, ¿qué pasa cuando se da este, este, este tipo de circunstancias? Pues que eso eh lo que hace es ahondar esa sensación, ¿no? desgraciadamente ahondar esa sensación y digo desgraciadamente porque es que claro cuando aparecemos aparte de cómo se vive interiormente en el barrio este tipo de situaciones, cuando apareces en la prensa o cuando apareces porque es verdad que con todo lo dicho en Zorroza hay un movimiento asociativo y hay una vida eh, asociativa y cultural que yo creo que reconoce todo el mundo eh, potente eh, de, con experiencia de hace muchos años, etcétera, etcétera porque claro generalmente eh, tendemos siempre a destacar lo negativo o cuando sucede alguna cosa de estas aparece en los medios y claro, desgraciadamente también lo que vende es el morbo el, en fin, entonces Eh, también poner un poco en valor poner un poco en valor que Zorroza no solamente es eh, las defunciones que hubo por esto o las, o, o, aunque sean hechos desgraciados, que hay muchas más cosas que, que se desarrollan en Zorroza que hay una vida importante a nivel asociativo, cultural En fin eh, Dicho esto también eh, No nos vamos a engañar No nos vamos a engañar Y me voy a retrotraer a, a lo dicho antes Toda situación Que comporta que comporta crisis de tipo social como pueden ser eh, este tipo de guetos este tipo de cosas a nivel de pautas conductuales de determinados colectivos y irradiar ir de manera negativa en el conjunto de la en el conjunto de por ejemplo en el caso de zorgoza y tal ¿no? y la gente de zorgoza está muy mosqueada y muy cabreada con que a eso tampoco se le haya puesto freno O sea, a ver, digo por equilibrar, nosotros, cuando exigimos como movimiento vecinal o como asociación vecinal eh, la problemática, que se, que se vaya solucionando la problemática, también incidimos en que los, problema, los problemas convivenciales hay que solucionarlos. Y también los tiene que solucionar las instituciones. También tienen que ser las instituciones las que no pueden mirar para otro lado y estar dando, eh, y estar dando solución a sus problemas. Porque, claro, Eh, por una parte eh, está todo el tema humano, pero eso no quita para que haya habido problemas de convivencia graves que, como decía antes, que yo me acuerdo que en los años 60 y tanto andábamos con el megáfono en la mano, porque había eh, concretamente algunos, eh, lo que en su día fue el clan de los Escudero Pérez, tranquilamente, no hay ningún problema, en, que, en que, bueno en que los comportamientos y las formas, etcétera, etcétera estaban destrozando al barrio, entonces, o sea, a ver las cosas en su justo contexto, esto que ha pasado ahora, por ejemplo, en el barrio para nosotros, para el momento vecinal que por cierto siempre ha tenido una coherencia y nadie nadie ha podido decir que nos hayamos desviado ni una coma del planteamiento de entender las cosas en su justa medida eh, ¿a qué ha conllevado? pues a que para mucha gente eh, diga, bueno, haya cada uno, ¿no? Cuando el problema entendemos que no es ese, o sea, ¿por qué? Porque existe ese cabreo. Porque si no hay una convivencia normalizada, si no hay una convivencia normalizada y está irradiando desde esos sectores, desde esas zonas que están marginadas socialmente, hay problemas que están repercutiendo en el barrio, al final el barrio... En lo, en lo más humano el impacto fue total. Lo remansado, bien, pues bueno, pero... ¿Qué es lo que ha pasado? Que la gente también se hace otro tipo de preguntas y tal. Eh, eh, sí, eh, ha habido... Bueno, eh, corrió un bulo que tuvo que desmentir eh, los bomberos de Bilbao sobre... ¿no? Eh, que recorrió... Bueno, por los medios WhatsApp y demás el que decían que, bueno, que los bomberos de Bilox en el momento del incendio les habían robado la herramienta, ese bulo grande, o sea, en ese sentido, de en esa respuesta por parte de algo, de alguna gente, diciendo, bueno, pero mira, esto ha pasado porque porque al final porque son un desastre, ¿no? Simplemente, o sea, ya trascendiendo lo, lo humanamente, la fatalidad humana de que cuatro personas han fallecido, después son dos días menores, y me pareció realmente eh, bastante perverso toda toda esta historia totalmente, eh, totalmente. entonces ahí ha habido eh, bueno de, de algún amigo de, también del barrio que en el que realmente estaban muy cabreados con esta situación ¿no? de digamos de esta perversión ¿no? de, del bulo de lo que llamamos fake news no eh, se llama fake news en a nivel un poco más global en el que también se ha ahondado mucho ¿no? en este caso para quitarle hierro al asunto, no de lo que de lo que ha pasado, ¿no? Claro, Por una claro, zona marginal, claro, ¿no? claro, además, además, o sea, de, de una de un insidioso, o sea, de, de, de insidioso total. O sea, pero estas cosas, o sea, de, desgraciadamente las estamos contemplando todos los días y a todas las horas, ¿no? El tema del bulo, el tema de de malmeter, el tema de hablar de, de cosas que que no se acercan para nada a la realidad y todo eso desgraciadamente encima cala encima cala y en, y en sitios en las que pues bueno pues hay unas condiciones y, y que hay una precariedad en general de los barrios la situación económica etcétera pues está abonaba que mucha gente se deje llevar por ese tipo de, de historias y tal que luego además son muy difíciles de revertir. en este caso sí que fuimos ágiles y aparte de que en las redes y tal incluso eh, dijimos a los bomberos Que, que, a ver, nos pusimos en contacto con ellos y les dijimos, o sea, que a ver qué es lo que había pasado con ese tema, porque, o sea, porque con, a ver, a nadie nos parecía que eso eh, tuviese ningún sentido. Y bueno, y los mismos bomberos salieron al paso, hicieron un comunicado diciendo que, o sea, que de eso no había pasado absolutamente nada, ¿no? pero ya eh, en las primeras horas en cuanto apareció, o sea, es que era la comidilla, ah, joder, encima fíjate, no, ¿No es como la... tal, o sea, lo de siempre, ¿no? O sea, echar leña al fuego de una manera descarada, pero que en este caso, y en ese caso concreto con el tema de los bomberos, pero que ese tipo de cosas, o sea, lo de siempre, ¿eh? o sea, da, les dan de todo, les dan la RGI, porque no sé qué, porque yo, porque tal, porque cual, pero sí es verdad que todo eso está ahí, Pero luego hay también lo que estaba... Son cosas difíciles de... A ver, difíciles y a la vez fáciles, ¿no? Deberían de ser. Porque al final luego hay gente... La gente también hay cantidad de cosas que vive como, agra... como agravios comparativos, ¿no? Como agravios comparativos. Y son simplemente ejemplos de siempre de, de lo mismo, ¿no? O sea, pues si tú... Eh... Eh, si tú tienes que llevar el cinturón puesto... Y digo que esto que voy a hacer es una pijala, pero para entenderse, ¿no? Si tú tienes que llevar el cinturón puesto en el coche y a ti van los municipales y, y te vayan sin el cinturón puesto, y te llama la atención, pues la gente cuando ve que a otra determinada gente no lleva el cinturón puesto y no le llama la atención, dice, joder, a mí porque sí, y a ese qué no. A ver, y esto es un ejemplo tonto, y es un ejemplo tonto, pero llegamos a este punto, como movimiento vecinal, nosotros lo que decimos es que En, en manos de quien está que lo que haya que cumplir se cumpla y si hay que cumplirlo, que lo tenga que cumplir todo el mundo porque es que si no, si es verdad que se crea una situación en la que la gente dice bueno, pues o sea, no, no no corresponde o sea, yo no tengo por qué, eh, si o todos o ninguno entonces, claro, es muy difícil es muy difícil eh, que cuando eso va calando y son años y años y años de dejación también por parte de quien corresponda de hacer el trabajo que tienen que hacer, que no estamos hablando de represión ni mucho menos estamos hablando de integración social y estamos hablando de utilizar recursos para normalizar esa convivencia y para que la convivencia sea lo mejor posible porque sabemos que la sociedad perfecta ni ha existido ni va a existir pero que, bueno, pero que de parte institucional también hay que poner los medios para que no se creen sensaciones o dar explicaciones para que la gente entienda por qué se actúa de determinadas maneras y cómo se hacen las cosas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de situaciones pues es muy difícil de explicarlas y de, y de que la gente las perciba, porque al final la gente termina con unos cabreos pues o sea que todos los conocemos, sobre todo al que le toca más de cerca o al que le toca en áreas degradadas o en barrios que irradia la mala convivencia, los, las pautas conductuales chungas o incluso la delincuencia, ¿por qué no? O, o como fue el caso de los años 80 con el tráfico de drogas etcétera, etcétera. Pero que al final la responsabilidad también institucional, es responsabilidad de las diferentes administraciones. En el segundo punto que quería comentarte viene un poco al hilo también de lo que has comentado, ¿no? la, la intervención. La intervención en el barrio en el que hay un sistema un poco curioso en la, eh, en la villa, en, en a nivel municipal, que es una distribución por distritos de las obras con una con un montante fijo de un, creo que son 1.500 o 1.800 millones algo así. Por distrito, pero claro, los distritos no están igual repartidos, eh, los barrios mmm, se si, si marcan en distritos, eh, eh, desde hace tiempo una, se hace una, serie, una distribución a nivel municipal para acometer, digamos, diferentes eh, intervención institucionales, eh, de obras, de servicios, de cultura y demás, y en el distrito en el que se marca Zorroza, Eh, esa partida además está agotada aparte de eso el, el ayuntamiento sí que tiene con la moción municipal que es siendo 2015 demandando las eh, demandando un poco las, las las digamos las necesidades que vieron al momento vecinal y en el que se reafirma que a, hasta al 2020 iba a haber una actuación en zorro para, digamos, acometer todo, todo digamos, la, la, la sección de la atornamientos y demás. Pero, claro, eh, el problema es que ese, esa partida de obras está ya agotada en el distrito, es el único distrito sin embargo de todo Bilbao donde ha agotado ese presupuesto de obras y para 2020, pues, quedan dos años y medio. Ante esa situación, ¿cómo, cómo veis un poco estas promesas que hay eh, de actuación que mmm, sin, con muy poco tiempo, digamos de hablaban de 2020 para acometer todos, o sea, para finalizar la cometida, digamos de regeneración de Zorroza y segundo, sin presupuesto. Bueno, ya, ya, aquí es más del pie, a, a ver, no es mi fuerte este asunto, pero a ver, a ver, por, por fijar algunas cosas, o sea, primero el tema de los distritos. Los distritos, eh, desde nuestro punto de vista, y digo más como, como en este caso como, como federación, eh, necesitan o necesitaban de, de una reflexión que se ha tratado de hacer con el nuevo reglamento de los consejos de distrito, con el cual no estamos nada de acuerdo y, de hecho, hemos presentado no sé cuántas miles de alegaciones. Eh, pero en, en el aspecto más de, de participación ciudadana pero también territorial ¿no? pero también territorial porque es cierto que cuando seguramente con toda la buena voluntad del mundo cuando se diseña el, el planteamiento de distritos al hacer una, una ciudad de Bilbao, una ciudad de distritos se diseñan ocho distritos pero por lo que sea, porque no hubo más capacidad o porque eran los tiempos que erano, o el planteamiento había que hacerlo de alguna manera, se hizo un poco como el mapa de África poscolonial, ¿no? se tiró de cartabón y, y de regla y de, y de lápiz, eh, bueno, y salieron los distritos que salieron, que muchos de ellos con mucha extensión, eh, con barrios eh, que, que no tienen mucho que ver unos con otros, con realidades diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, eh, con el tema, por ejemplo, del presupuesto, Eh, hay, una, hay un montante presupuestario que parece ser que al día de hoy es millón y medio de euros por distrito, que es un poco el café para todos, que desde un punto de vista, eh, pues bueno, pues para que no haya tensiones, puedes decir eso es así, pero por otro lado, eh, dices, bueno, eh, eh, ¿todos los distritos tienen las mismas necesidades?, Eh, pues igual no había que plantearse eso así. También eso se ha criticado y se ha dicho que eso sería una cuestión a estudiar, ¿no? como, todo lo, como todo lo anterior, como incluso la territorialidad de los distritos, porque por ejemplo estamos hablando del 8. El 8 eh, es Basurto, es Monte caramelo, es Kobetas, es Altamira, es Zagoza, es Oladeaga, es la parte de Castrejana que es Bilbao, y la verdad es que muchas veces, o sea, pues las realidades Son completamente distintas eh, de barrio a barrio, ¿no? Y las necesidades también. Eh, el reglamento de los consejos de distrito nunca se ha llegado a desarrollar del todo la potencialidad que podía tener. Eh, desde, los, desde el movimiento vecinal se lleva diciendo desde hace muchos años que eso había que darle una vuelta, que había que abrir ese melón, el de la participación, el, de las, el del funcionamiento y el de la territorialidad, con todo lo que eso implica de, de dificultad, que se sabe que es dificultoso todo este tema, pero eh, nuestra sorpresa ha sido que cuando al final eh, se ha abierto ese melón y se ha planteado el hacer un reglamento nuevo para los consejos de distrito, al final lo que nos hemos encontrado es que se ha hecho un planteamiento más regresivo que el que había anteriormente, incluso, que es lo que la federación ha salido a denunciar se han recogido, como decía antes, no sé cuántas miles de alegaciones y estamos esperando a ver qué respuesta da ayuntamiento, ¿no? Entonces, eh, pero todo está al calor de qué? Al calor y, y, y me vais a permitir que cada cosa resulte, o sea, de la participación ciudadana. La participación ciudadana se ha convertido en un mantra. Se ha convertido en un mantra a todos los niveles. Pasamos de que no había ningún tipo de, de, de participación ciudadana a, a, a que ahora hay procesos participativos o por lo menos llamados así. A todas horas y todos los días y desde todos los sitios. O sea, ¿qué, qué importancia tiene esto y qué realidad es esa? Bueno, pues la experiencia que tenemos desde la Federación, concretamente desde las diferentes asociaciones y no solamente vecinales, ¿eh? sino de todo tipo es que bueno pues de, que queda muy bien que alguien ha sido muy hábil de incorporar el tema de la participación ciudadana, pero que bueno luego la participación ciudadana se da como se da, con los estándares y con los márgenes que se da. Y al final, muchos nos tememos que, eh, que, encima, eh, vendiendo institucionalmente, que, joder, si, oh, se ha conseguido la participación ciudadana cuando eh, hay cosas que vienen incluso de Europa, de que parece ser que por leyes europeas implican que cualquier tipo de, de situación hay que, hay que pasarlas por, por proceso de, de... pero que, al final, pues, parece ser que tienen muy poco de realidad y tal. Eso, en a, un poco al tema de los consejos de distrito. En cuanto al tema presupuestario Ya digo, no es, no, es do, no domino y cuando vi el cuestionario ayer le pregunté a, a alguien de la sociedad vecinal de Zorroza, que es consejero de distrito además, y le llamé por teléfono y le dije, digo, oye, esto me aparece en el Estre, digo, dime algo y tal. Y me dijo, dice, sí hay, lo que, lo que hemos dicho antes, hay un millón y medio de esto, dice, no está gastado lo de distrito de este año, el de 2017, porque parece ser que va año por año, ...dice, lo que pasa es que... Eh, ...dice, están obras que no se están desarrollando... ...que están ahí y tal... ...porque luego, claro, luego con millón y medio... ...para todo el distrito, para el distrito como como el, el 8... ...que con todos los barrios y con todas las... ...problemáticas y casuísticas... ...tanto urbanísticas como culturales... ...que todo hay que decirlo... Mm, ...yo no creo que me equivoque mucho... ...porque eso lo tengo oído que... Eh, en, el, ...en el aspecto más urbanístico... ...siempre ha habido... Eh, ...dinero y tal, pero para el aspecto cultural... Las comisiones culturales de los consejos de distrito han estado sin presupuesto. No sé si ahora parece ser que a través de los años y de meter caña y tal, bueno, de una u otra manera se ha asignado alguna algún presupuesto también para las comisiones, pero que debe ser mínimos. O sea, entonces, a ver... Eta, el funcionamiento de los consejos de distrito, o sea deja mucho que desear, ha estado dejando mucho que desear. Ademais, nunca se ha podido desarrollar toda la potencialidad del anterior reglamento y, como decía antes, nos encontramos con que el que han hecho ahora y han aprobado o quieren aprobar es regresivo. Entendemos que es regresivo con el que había anteriormente. Entonces, Bueno, más allá sin entrar en valoraciones de que de que, bueno, de que, de que no tenemos de, de, que, de que los movimientos eh, sociales, tanto las asociaciones de finales como otros, como otras asociaciones que están ahí representadas no tienen derecho a voto, como que bueno, pues eh, una cantidad de cosas que, que, que estaban ahí y que nosotros y el tema territorial, como decía antes, que aún difícil, siendo difícil, ah, eh, cosa importante los consejos de barrio. O sea, un poco por, por, por activar mecanismos que podrían que podrían ser verdaderamente un poco de, de, de participación ciudadana más amplia de la que hay, ¿no? Porque, como decía antes, pues, estamos convencidos de que muchas veces el tema de la participación ciudadana se ha convertido en un mantra, lo han cogido, lo han llevado donde han querido y la verdad es que eh, de esos procesos, eh, pues, poco, poco poco sale para que, para que la realidad sea la que, la que realmente luego eh, se refleja en, en, en distintas situaciones, ¿no? Sí, uno de los eh de aportarle un poco más con ese tema de, de concretamente de los presupuestos, porque es que eh, eh, ya te digo, no no me encargo yo del tema de, por ejemplo, de cómo está el tema de obras ahora en el y todo este tipo de cosas. Lo que sí puedo aportar es que para un tema como como el de la Landa, yo no sé si en el presupuesto de, de, de, en ese presupuesto específico del Consejo de Distrito eh, sería cuestión de sacar dinero ahí, por supuesto, para una obra como la de Arce que estamos hablando de que podría mmm, podría entre comillas porque lo más cercano que hemos estado a que a presentar un presupuesto con unos planos y tal estábamos hablando de cincuenta y tantos millones de euros como tú comprenderás o sea eso no puede salir de ni del consejo de distrito aparte de que en el tema de fb tendría que ser un compromiso entre las administraciones no no sé qué tipo de convenio en este caso se estaba hablando ahora que se están dando que hemos conseguido poner eso en la agenda un poco pues que al final igual tendría que ser el ministerio de fomento firmar un convenio con el ayuntamiento de Bilbao para ir desarrollando las historias y tal, pero que hay cosas que, o sea, que independientemente de los presupuestos de consejo de distrito pasan por otras vías, o sea, a sí. el presupuestario, lógicamente. Sí, obviamente el tema de consejos de distrito, o sea, hay una lucha vecinal importante en el sentido también de, digamos, incluso, o sea, la participación, como dices tú, que parece que, bueno, participación es todo, pero luego resulta que tú cuenta lo que quieras, pero yo hago lo que me da la gana, en ese plan sí. y luego aparte de que claro la, la situación de cada barrio es muy diferente en cada distrito o sea, eh, o sea por el distrito por ejemplo Casco Viejo que comparte esta con San Adrián Mirivilla eh, no, no, no. o sea unas, un, unas mezclantas un poco así como dices tú con, con Cartabón bueno habría que hacer en aquel momento todo mira, esto. A ver, mira a ver por ejemplo Buya por ejemplo digamos, digamos los barrios dentro, fuera de lo que es un poco, lo que has comentado un poco, el, eh, el centro de la, de la ciudad, ¿no? Eh, las ¿sí? realidades y las realidades, o sea, pues, pues bueno, pues o sea, es que aparte de que, a ver, desde la, de la generación está claro que tendemos a, a, a ver Bilbo eh, con una visión un tanto global, de ciudad y tal, pero no deja de haber ciertas inercias internas y además normales también, en cierto en cierto sentido, de que las propias asociaciones también bien ¿vale?, se puede contemplar Bilbao en su conjunto, Bilbao en su conjunto, pero también, o sea, también estamos muy, está muy apegado, o oye, lo que pasa en mi barrio, ¿no? O sea, que incluso eso, pues, eh, bueno, pues, eh, que eso está ahí, y pero que, que, que es verdad, que las realidades, o sea, es que en, en un distrito como Zogoza, o sea, como Zogoza, como el 8, o sea, Zogoza, pues bueno, pues tiene su, su problemática y tiene sus problemas concretos y tal, como los tiene la verga. ...como los tiene la Vega y como, y como los tiene el Basurto... ...y como, y como no, la, las partes más altas, o sea... ...y dentro de Zorroza... ...es que además, es que además por ejemplo, por hablar de nuestro barrio... ...dentro de Zorroza, o sea... ...no es lo mismo de la pasarela... ...o de lo que divide la, auto, la, la, la autovía... ...para abajo, por decir de alguna manera... ...que determinada problemática que puede haber... ...que nos está empezando a preocupar muy mucho... ...lo que llamamos Aspilanda, lo que llamamos la parte alta del barrio... ...¿por qué? Porque estamos viendo haber salvando las distancias se está dando una situación que no quisiéramos tener que decir que ya lo avisamos porque eh, vemos que, que se está atendiendo a cierto a cierta a cierta disfuncionalidad por decir de alguna manera en la parte atrás del barrio ¿Por qué? por sus características por casas viejas eh, gente muy mayor eh, efecto llamada de determinados colectivos se está empezando a, a convulsionar socialmente esa zona también entonces dentro de los mismos barrios eh, tampoco hay una uniformidad hay zonas y zonas y qué vamos a decir por ejemplo en el caso como hemos empezado hablando Zagoza y joder y la landa, que por cierto andando un poco en el tema y hablando de porque es que me lo ponéis a huevo ya es que no me voy a el, el tema de el tema de hablar de, de, del Bilbao de dos velocidades, o de una velocidad y media, o de como lo queramos llamar, ¿no? O sea, joder, pues no sé, la lambda, eh, yo pongo solo poner el ejemplo, ¿no? Si montaríamos en un helicóptero, y desde el aire, y no a mucha altura, podríamos ver, tendríamos una panorámica, veríamos el Euskalduna, y veríamos el Guggenheim, y veríamos la lambda desde el mismo helicóptero, a determinada altura, y alguien no conocedor de dónde estaría diría, bueno, esto eh, no puede ser parte de eso. ¿Eh? y eso está que puede haber de diferencia que puede haber puede haber dos kilómetros dos kilómetros y medio no lo sí, sé digo, digo esto porque digo por acercarnos un poco a los kilómetros porque cuando hemos puesto este ejemplo me decía el otro día un compañero que lo había utilizado y que no se sé, desgratamente habían dicho oye que no es eso que son tantos bueno vale Bueno, pues esto es lo importante pero bien pero bueno que pueden ser dos pueden ser dos y medio pero que me, me refiero a la realidad ¿no? en, cuanto a, en cuanto que hablemos de, de Bilbao de, de ese Bilbao bonito que está muy bien que ha quedado muy bonito y tal pero de ese otro Bilbao que no solamente es la landa o no solamente es el barrio de Zorroza, eh, la federación ha estado haciendo todo un durante estos años todo un trabajo de todas esas zonas eh, que entendemos que ...que están marginadas, que, que entendemos que están no, no lo suficientemente eh, acondicionadas... ...y eso es así, y es que eso también es objetivable ...yo como anécdota os va a contar... ...viene el presidente, en el año 2011 pudo ser, vino el presidente de FEBE... ...entonces estaba Ángel Villalba... ...y se acercó a ver el paso a nivel... ...no estuvo con nosotros, eh... ...lo llevaron a verlo directamente, luego nos lo dijo cuando estuvimos con él y una, una frase que dijo dice joder, dice lo que yo no sabía es que en Bilbao aparte de decirnos que se pasó a nivel que eso era tercer mundiste que había que quitarlo de ahí eh, dice lo que yo no sabía es que todavía había en Bilbao entornos como el que he visto con en referencia al, al, al entorno donde está ubicada la estación y el paso a nivel no y, y para nosotros eso es normal dentro de lo que a ver dentro de lo que hay no y fue la reflexión que le dijimos joder. Pues fíjate que te llevamos a la londa, macho, o fíjate que ves otras zonas en San Adrián o en Zabala o no sé dónde, en fin, o en, en Ollerías, o, o sea, porque claro, vosotros venís, estáis en Madrid y venís y veis el Bilbao de centro, el Bilbao bonito, el Bilbao que ha quedado muy bien, que ha quedado muy bien, que habría que decir para qué, ha quedado muy bien, qué tipo de ciudad se ha pretendido hacer con eso, no vamos a entrar más allá, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a decir que bueno, pues bien bonito está bonito y tal, pero bueno, pero que todo merece lo que merece ¿eh? pero, eh, y la anécdota era esa decir, claro, joder, decía, dice es que este, este entorno yo no me creía que en una ciudad como Bilbao, claro, claro, si estás aquí en el hotel no sé qué, y estás viendo el, y te llevan a tal y vas a, a cual, y vas a al Guggenheim, y estás viendo eh, a Valdivarra, y estás viendo esto, y estás viendo el otro, y estás viendo el puente de no sé qué y tal y que cual, y dice, joder, pues esto es una ciudad ya, pero es que en cuanto sales de ahí Y eso, y eso, que como digo antes, que era es una zona, pues que bueno, normalita, de la que estaba hablando, ¿eh? que no es, no, es, ni, no era ni la landa ni era oyerías, ni era ninguna cosa de estas ganas, era, bueno, pues una zona... Entonces, eh, eso, ¿qué te da que pensar? No, no que te da que pensar, o sea, tú lo sabes perfectamente, nosotros lo sabemos perfectamente, pero bueno, pero que... Eso también es objetivable y eso está ahí. Entonces, claro, eh, cuando se, cuando tiramos eh, por elevación, ah, ah, porque es que somos lo mejor de lo mejor y el mundo mundial y todas estas cosas, pues muy bien, si nadie quita ni nadie pone, pero es que hay toda una serie de, de, de cuestiones que hay que resolver y no creo que sea para echarse las manos a la cabeza ni para confrontar de mala manera, sino simplemente para, para ver la realidad que hay y para ir trabajando en solucionarlo, ni más ni mangas, o sea, no se trata aquí de de que de unos contra otros, no, no, se trata de que, que, además, como decía antes, bajo una responsabilidad de gente que está puesta ahí, que está puesta ahí, o sea, que está elegida ahí, que nadie quita y que nadie, y que nadie, porque me recuerdo también como anécdota que decía, dice, no, es que joder, es que vosotros venís a hacer contrapoder, No, nosotros no venimos a saber nada, de contrapoder ni de contrapodar. Nosotros lo único que decimos es que si está hacer hay que arreglar la que arreglar. En ese sentido eh, y por ir un poco cerrando un poco eh, hay una bueno, hay unos datos y obviamente hubo bueno, hace no recuerdo muy bien hace unos meses un titular no que decía, ¿no? que en los en los barrios eh, más humildes o más de clase obrera se votaba menos que en, en los barrios, digamos, donde donde la, el centro, entonces claro, obviamente eh, parece una obviedad, pero obviamente el centro que vota mucho más porcentualmente he hablado de o sea, eso está tratado, obviamente en los distritos del de ensanche de el porcentaje de voto pues llega a 70-80% y en los barrios periféricos, bueno, pues esos porcentajes bajan incluso hasta hasta la mitad o incluso menos, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que hay eh, hay una fijación muy clara en el, bueno, vamos a servir has hablado del Bilbao ese bonito Qué casualidad que es en el mismo sitio, que, vamos, ese ensanche, además, que solamente con dar una mano de, de limpieza, pues, iba a quedar bien porque siempre ha sido la, una zona muy, bastante espectacular, de edificios y demás, y de casas de viviendas. ¿Hasta qué punto crees que solo hay una fijación en, digamos, en servir a los que, digamos, al final te ponen ahí? Y los otros barrios, pues, bueno, hay, digamos, eh, un mantenimiento básico para que no se caiga. Y ya está. Sé que pasa una obviedad, pero como... como hombre, hombre, esto ya es, ya, es, ya es profundo, ¿no? Ya es profundo porque ya afecta directamente... Ya ya es profundo porque yo entiendo que esto afecta directamente a, a, al sistema en sí, ¿no? Y en qué mundo vivimos y de qué manera se está desarrollando esto y tal. O sea eso es obvio, lo que está diciendo es obvio o sea, no, no creo que haga falta ser ningún sociólogo ni ningún psicólogo para verlo o sea, yo creo que se ha escrito no aquí, aquí en todas las grandes ciudades eh, y en todo el mundo mundial o sea ...lógicamente el tema, por ejemplo, de lo que me decías, no por ir algo, el tema del voto, pues cuando la gente ve que, que da lo mismo, que la representación, bueno, que año tras año, que pasan los años, lo que decíamos, que pasan 30 años, que pasan 40 años que los avances son mínimos y que y que los avances son mínimos y que encima cuesta muchísimo, pues al final la gente se desilusiona, al final cuando la gente ve que los que tienen que representar y los que tienen que activar mecanismos para que la sociedad vaya eh, mejorando y tal, pues que eso no se da, pero es que encima luego agrebios comparativos, como puede ser, por ejemplo, este, que a mí me puede decir cualquiera desde una corporación municipal, es que nosotros tenemos que ver eh, tenemos que ver el conjunto de Bilbao, tenemos que preocuparnos por toda la ciudad y tal, y que planteamos eh, que el inicio, por ejemplo, es el centro para que eso vaya irradiando y tal y no sé qué, ya, ya, pero vamos a ver, o sea, eh, hay que equilibrar, hay que equilibrar, ¿no? porque si no al final, como decíamos antes, también la gente vive las cosas como agrebios comparativos, eh, Porque si la farola, eh, si la farola de 12.000, digo, por decir algo, si la farola de 12.000 se pone en el ensanche, como tú decías, ¿qué pasa? ¿Que la farola de 1.500 hay que poner en Zabala? ¿Hay que poner en Zagoza? ¿O no hay que ponerla en Altamira? Entonces, eh, no sé, igual hay que poner de 6.000 y de 6.000, pero en, en todos los sitios o sea, me refiero a equilibrar las cosas ¿no? ¿por qué se hacen las cosas como se hacen? lo que decía antes, ¿qué tipo de ciudad queremos? ¿qué tipo de ciudad queremos y el marcado en qué? ¿qué queremos conseguir? ¿qué logros queremos? Eh, ¿en qué sistema nos queremos menear? bueno, claro esto yo no sé si da para, para este tema, o sea, porque claro, es que aquí entramos ya en una historia que, que, que sistema qué modelo eh, en fin Bueno, qué modelo de desarrollo, eh, a qué queremos qué queremos primar... Pero si todo eso revertiría o revertiese en la buena convivencia, en eh, el que la gente tendría posibilidades, porque si hablamos de eso, ¿dónde están las bolsas de paro? ¿Dónde están las bolsas de exclusión social? ¿Dónde están? Seguramente no están en la Gran Vía, seguramente no están en el ensanche, seguramente, seguramente, seguramente, seguramente... seguramente entonces pero es que todo esto es objetivable y a la clase política lo que habrá que decirla era lo que decíamos antes o sea yo no es por ponerme aquí en plan pero pero bueno pero que, que nadie quita ¿eh? porque aquí nadie está diciendo que la representación aquí hay unas elecciones eh, eh, sales elegidos pero bueno pero que, que parece ser que se ha dado la vuelta ese ese eh, ese planteamiento de servir a la ciudadanía parece ser que se ha trastocado ...con cierto punto de soberbia de que bueno, yo estoy aquí y yo soy el que mando. Y si no estás de acuerdo, dentro de cuatro años vas y no me botes. Y esto es el planteamiento. Ese es el planteamiento guay. Y ese es el planteamiento al que hay que tender. Con todos los mantras de participación ciudadana, etcétera, etcétera, que luego en la práctica no... Pero claro, ¿qué modelo queremos? ¿En qué mundo vivimos y qué lo que queremos hacer? De todas maneras ya no es por ser negativo pero que la cuatro pues no pasa nada bueno <risa> <risa> bueno eh, tenemos que ir acabando un poco el, el programa ante todo darte eh, o sea, por parte del espaloyan agradecer mucho a orte, que te hayas acercado no, no, gracias nos, a vosotros hombre nos sí. agra <risa> mucho además que he dicho que uno por fin ha sido un momento para esplayar bien eh, argumentar en condiciones en eh, de lo sucedido, sí, pero la, la digo no... eso, digo eso no lo digo tampoco en improprativo, digo porque es que sabemos que los medios son así, sí, o sea, sí, sí. digo que a nadie se sienta ofendido que diga, ah, no. joder, le hemos puesto ahí el micrófono y apoyo a decir, da, sabemos que es así porque la dinámica es así y luego además si hablas cinco minutos, el corte que te pueden sacar en una televisión o en una historia para ser minuto y medio, como mucho, o sea, pero eso lo aceptamos y sabemos que es así. Digo que este tipo de programas más reposados, más tranquilos, pudiendo hablar estando más relajado y tal, pues sí, bueno. es más fácil, ¿no? De, sí. Darte las gracias, además nuestra vocación es in intentar eh, profundizar un poco en, en las situaciones que, que tenemos alrededor, hemos trabajado diferentes eh, te temáticas y creíamos que acercarnos a lo que a a acontece al lado nuestro era muy importante y dar un espacio eh, amplio, digamos como dices tú, sosegado al programa de hoy y hablar eh, de Zorroza y hablar de los barrios y lo que está pasando en Bilbao, eh, a, a, a raíz de lo que ha sucedido, pero bueno, intentar eh, ampliar un poquitín, eh, creo que hemos abarcado bastante bien la eh, algunos eh, puntos que queríamos tra trabajar hoy han quedado muchas cosas en el dientero se puede hablar de muchas cosas, obviamente como tú has comentado entonces, eh, sin más vamos a ir despidiendo Spaloyan es es Escarricasco, eh, Piru y esperamos de poder trabajar en un futuro también en eh, más temas que tienen que ver con, con la ciudad Vale, pues es que las vienes casco a vosotros